Todo vuelve a la normalidad. Desde ahora la luz va a ganar espacio a las tinieblas. Estamos en época de renacer, estamos en época de mitos, de leyendas, pero estamos en época de despertar. También es una metáfora lo que estoy diciendo emitos en muchas cosas que hablar con un experto antropólogo que sabe muchísimo, que nos encanta cuando ha estado aquí y que por supuesto queríamos en un día como este en unos días como este conversar y charlar con el Rafael Quitía muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Rafael, Hola, buenas noches. Eh, decía yo que ahora la luz eh, empieza a ganar el terreno. Bueno, dentro de unos días, dentro de dos semanas aproximadamente, se produce ese momento de explosión. Pero qué curioso que el renacer un poquito de todo, eh, de nuestro país, eh, pero de la tierra en general, comienza ahora, ¿no? A comienzos de junio. Es como que el mito también sigue vivo en tiempos de confinamiento. Pues sí, la verdad es que sí, parece que lo hubiésemos elegido, ¿no? Vamos a acabar, digamos, la, bueno, todo este proceso de, de confinamiento, del de, de estado de, de alarma, ¿no?, eh, coincidieron con el solsticio de verano, 21-22, que celebramos, bueno, con la cristianización de San Juan, y vale, ya la luz, ¿no?, el sol llega a su eh, culmen, ¿no?, la noche es la más corta, el día más largo, es, es una fecha liminal. Pero si nos fijamos, también hemos empezado el confinamiento en una época muy importante del año, realmente eh, coincidiendo con el equinoccio de, de primavera. Que es, es cuando realmente acaba la oscuridad y comienza realmente el renacer a nivel eh, simbólico de lo que es la naturaleza, la germinación, ¿no? y todo, todos eh, esos procesos naturales que van a garantizar o que garantizaban antiguamente, y hoy también, ¿no? la, la supervivencia de las sociedades agrarias, y que siempre han sido épocas importantes y marcadas con ritos y fiestas precisamente por ese carácter de, de tránsito que tiene ¿no? Fíjate que estos días eh, me ha acordado mucho de toda la imagen mítica que tiene lo que estamos viviendo, lo que estamos eh, eh, sufriendo lo que estamos eh, pasando que comenzó, y yo recuerdo que El primer fin de semana que estábamos hablando de ese confinamiento era el comienzo de la primavera, prácticamente una estación entera. Nos la hemos eh, pegado un poquito en casa, un poquito encerrados, un poquito apartados del mundo, apartados de la naturaleza, que es la que marca las eh, creencias. Eso no depende, eh, el avance tecnológico no, eso está siempre ahí. Y parece que más que nunca esa tierra, esa naturaleza es la que está marcando los ritmos. Sí, sí, la naturaleza siempre ha marcado ¿no? nuestros ritmos, nuestra propia supervivencia y eso se ha incrementado también, bueno, pues eh, a partir de, del Neolítico cuando la dependencia básicamente era de la agricultura, ¿no? Los agricultores saben muy bien eh, bueno, lo, lo, cómo influye la meteorología en sus posibilidades de supervivencia. Por eso también están acostumbrados a prever y están acostumbrados a este tipo de trastornos, ¿no? De, de, de riesgos, de, de desgracias que en la vida Eh, moderno occidental, más eh, burguesa que vivimos aquí, pues pensamos que esto no va con nosotros y, y nos ha cogido así por sorpresa que las sociedades tradicionales están acostumbradas a pasarlo mal sistemáticamente ¿no? y tienen otros mecanismos también de, de supervivencia. Pero sí, ciertamente la, la, la naturaleza ha condicionado eso y parece, ¿no? yo eh, reflexionando todos estos, estos meses que hemos tenido tiempo para pensar, realmente no solo hemos estado un poco al margen del, de la sociedad hay que pensar que el aislamiento el distanciamiento físico también es distanciamiento social, se si quiera o no, es un, somos seres sociales, no puede relacionarnos cara a cara con los demás, pues eso produce un distanciamiento, pero también hemos estado distanciados, metidos en nuestras casas, en nuestros apartamentos, o pisos del de los propios ciclos naturales, ¿no? Y y ha sido una experiencia, yo creo que que ha de, marcado más de lo que pensamos no, a todo lo que lo, lo hemos vivido, ¿no? podemos también si querés hablar de cómo como esto se ha vivido realmente como, como un rito de paz, incluso con, con sus propias etapas y todo. Antropológicamente la verdad es que es digno de estudio, ¿no? porque si antes nuestros antiguos estaban muy regidos por, por la luz natural y, y de alguna forma pues también vivían en cierta oscuridad, el estar así tan apartados, tan confinados, es como que ha creado también en ciertas eh, en cierto sector de la población esos miedos, ¿no? a a ver si ahora voy a salir Y, ...y va a ser peor el remedio que la enfermedad... ...¿por qué eh, tenemos siempre... ...eso es de la época de cuando estábamos incluso en las cuevas... ...esos miedos siempre atávicos desde los inicios de los tiempos... ...o en circunstancias así un poquito extremas suele pasar? A ver, eh, se dan varios factores... ...por una parte siempre hemos buscado la seguridad... ¿no? ...la seguridad del grupo, del grupo familiar, del grupo social, del clan el amparo también eh, físico, ¿no? una cabaña, una vivienda, un, una casa, una cueva, ¿no? en el hogar nos sentíamos eh, seguros. Por eso cuando a alguien le roban o le entran en casa, siente una sensación de profanación eh, tremenda, ¿no? es que han entrado en el Santa Santorum, el mm -hmm. único lugar donde yo me siento eh, seguro, ¿no? Eh, hasta tal punto esto en las sociedades tradicionales y en toda la península ibérica se ve, las casas estaban protegidas con amuletos, la entrada, las ventanas, cualquier acceso, las chimeneas, incluso el lugar más vulnerable de la casa, que precisamente el lugar más vulnerable de la casa es el dormitorio, donde pasamos muchas horas durmiendo y no, no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pues el dormitorio era el lugar donde más amuletos había, imágenes sagradas y todo. Entonces, eh, el habernos sentido eh, seguros, no ...seguros en nuestro hogar... ...porque realmente hay un riesgo, está claro... ¿no? ...hay, hay un virus, se propaga por el aire... Eh, ...y en la casa uno... ...si no está, está contagiado, pues se siente seguro... ¿no? ...ahora en tener que volver a salir... ...afuera, pues hay dos factores... ...por uno, un factor eh, claro... ...de que hay un riesgo, eso es objetivo... ...es un riesgo, una vez que uno empieza de nuevo... ...a relacionarse, pues... Eh, ...tiene más riesgo de, de contagio, obviamente... ...y por otra parte, supone... ...después de tres meses casi, salir otra vez... ...al exterior considerando el exterior como un lugar de peligro. no, Quizás cambió nuestra percepción de lo que era el exterior de la casa, antes un lugar de socialización más tranquilo. Ahora eh, mucha gente pues lo ve como un lugar peligroso y eso causa miedo, causa ese miedo también a, a, abandonar, a abandonar la, la seguridad eh, del hogar. Pero entiendo que es un, un miedo también eh, fundado por una realidad que es la, la de la pandemia. Y, y por otra parte también nos produce cierta inseguridad, ¿no? Porque no sabemos qué mundo nos vamos a encontrar ahora. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de vivir, de relacionarnos? Está claro que hay un antes y un después. Entonces, esa incertidumbre pues también produce mucha gente eh, angustia, ¿no? Y es que efectivamente los antropólogos, ¿sabéis eh, que todo esto que se ha vivido se ha vivido un poquito como un rito de paso, en cierto modo? Pues sí, sí, totalmente. Eh, o sea, ya en su día el antropólogo Arnold Van Gogh, cuando escribió aquel famoso libro Los Ritos de Paso, y él, bueno, eh, analizó todos los diferentes ritos de paso y llegó a, a concluir que cada, un rito de paso tiene una serie de, de etapas. ¿no? Bueno, para, para los oyentes, un rito de paso pues son esos ritos de socialización que marcan las ...transiciones más importantes de la vida humana... ...pues el paso a la pubertad... ...el bautizo, la muerte, ¿no?... ...los tránsitos, ¿no?... ...incluso eh, hay ritos de paso... ...asociados a las fiestas de, de nuestro ciclo del año... ...bueno, pues... Esos, ...esos etapas de un rito de paso... ...es un primer rito... Un, ¿no? ...una primera etapa de separación... ...de, de tu grupo... ...una etapa de, de margen... ...es la etapa criminal... ...donde suceden cosas al margen... ...de, de lo normal, de la normalidad y después viene la etapa de agregación. Pues realmente eso es lo que hemos vivido. En el momento que se establece el confinamiento, estamos ante un rito de separación. Se nos separa de familiares, no, se nos separa de, de amigos, se nos separa de nuestro ámbito laboral, de nuestras relaciones sociales. Y ahí empieza una segunda etapa, que es la del margen. ¿Cómo, cómo llevamos ¿no? este esta esta vida encerrados en nuestras casas, unos intentando teletrabajar, otros pues en otras situaciones económicas, y cómo vamos intentando digerir este nuevo proceso. Y ahora estamos en la tercera etapa del rito de paso que es la agregación otra vez al mundo social. Uh -huh. Cuando estudiamos las sociedades etnográficas eh, y vemos pues cuando un adolescente tiene que hacer un rito de paso, se le separa del grupo, se le lleva pues al bosque o a la selva, en la etapa ahí se somete a una serie de de prácticas y de ritos, es del margen y después se vuelve a integrar en la sociedad ya con su categoría pues de, de hombre adulto o de mujer adulta. Pues esto es un poco lo que hemos vivido en estos tres meses, ¿no? un auténtico rito de paso y ahora estamos en la fase de agregación y, y veremos en qué condición, en qué estatus, nos reintegramos y a qué nueva realidad nos reintegramos. ¿eh? Fíjate, durante esos días eh, se han producido en España, en diferentes eh, partes del mundo, muchas observaciones eh, de luces, eh, seguramente muchas de ellas tienen explicaciones, eh, pero me he acordado de un artículo tuyo, de un eh, texto tuyo, en el cual hablas eh, de luces eh, populares. Han tenido mucha difusión esas eh, luces eh, populares en estos tiempos. También tienen una connotación en el mundo de las creencias... Sí, sí, en, eh, bueno, eso, esas luminarias nos han acompañado, o lo que nosotros entendemos que son luminarias, nos han acompañado eh, siempre, ¿no? Y es cada contexto cultural y cronológico el que hace que se interpreten de una manera u otra. En los ámbitos eh, rurales, eh, tradicionales, de todas las, bueno, de nuestras sociedades, por ejemplo, aquí en, en España, en, en Portugal, en toda la Península Ibérica y en otras sociedades, muchas veces estas luces se han asociado. a la presencia de almas en pena, de difuntos, a presagios de desgracia, bueno, e incluso están muy vinculadas al, a la determinación del lugar en el cual después se va a erigir un santuario, ¿no?, porque se interpreta como pues, como una presencia divina, como un signo, una marca de que es un lugar especial, un lugar frontera, liminal, de tránsito donde es posible que ocurran otras cosas que no ocurren en lugares más, eh, más cotidianos o ¿no? más profanos. ¿no? Entonces, bueno, eh, esos fenómenos Siempre se, han, eh, siempre se han dado y muchas veces la propia interpretación del fenómeno ha ido condicionada también a la realidad que estábamos viviendo. Pues Por ejemplo, en momentos de preguerra, donde ya se siente que va a haber una guerra, pues como fuera la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, muchas veces signos en el cielo, eh, estas luminarias alrededor de la luna o del sol, determinadas estrellas, se identificaron como presagios de desgracia. ¿no? En otros contextos, pues... Se han interpretado de otra forma. Entonces, el propio contexto que vivimos también condiciona muchas veces cómo interpretemos o lo que consideramos como un signo o un presagio de algo, ¿no? hablando de signos, este viernes ha habido en ciertos lugares que se ha podido ver con, con mejor claridad un eclipse de luna para circunstancias similares eh, cuando antes no se tenía tantos conocimientos científicos pues como tú dices eso significaría una señal y depende luego de la interpretación, se puede hacer una señal buena o una señal negativa, y también me gustaría eh, comentarte que qué opinas por ejemplo para las personas que están muy arraigadas a sus tradiciones, están circunstancias que estamos viviendo están haciendo que se anule absolutamente todo. ¿no? Entonces es como que eh, también de alguna forma eh, se aferran a esos sentimientos ¿no? cuando hay un problema, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo para estar un, unidos, incluso me, me refiero, por ejemplo, al asunto religioso, ¿no? Y ahora, el no poder estar haciendo esas peregrinaciones o haciendo esas reuniones, ¿eso luego cómo afecta anímicamente a las personas? Bueno, desde de luego a, afecta, ¿no? Porque, la, bueno, la cultura es lo que nos hace digerir y entender la realidad, es nuestro sostén, ¿no? Nuestro armazón para, para, para existir. Entonces, eh Cuando se ven condicionados determinados ritos, determinadas prácticas que forman parte consustancial de nuestra propia identidad, de nuestra propia forma de ser y de ver y de estar en el mundo, pues eso produce cierta desorientación. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el COVID. Eh, bueno, yo soy gallego y en Galicia la relación con la muerte eh, es, es muy estrecha cada vez menos, por desgracia, por procesos de aculturación y, y de, de desmantelamiento ¿no? de, de nuestra cosmovisión, fruto de, de la urbanización, industrialización y todo esto, pero aún sigue sigue muy... muy eh, hay una relación muy estrecha. Entonces, el no poder despedirse de tus eh, familiares que fallecen, el no poder eh, velarlos, el no poder enterrarlos siguiendo los ritos que marca la tradición para que esa persona emprenda el viaje como tiene que hacerlo, no, para que tenga un tránsito, verdad, en estos ritos de paso que supone la muerte, un tránsito eh, correcto. Eh, no poder exteriorizar eh, la, la pena eh, acompañando al difunto pues todos los vecinos. No socializar el duelo, es fundamental la socialización del duelo. en un entierro pueden ir cientos de personas, o sea lo normal es que vayan todos los del pueblo, autobuses, eso es lo normal, socializamos el duelo y entonces se difiere mucho mejor. Entonces esto, esto que ha pasado nos priva de procesos eh, y de mecanismos culturales muy eficaces para la gestión del dolor y del duelo, ¿no? porque se prohíbe la socialización, no podemos despedirnos, no podemos hacer los ritos que nosotros creemos que pueden garantizar que ese tránsito se haga de la forma correcta, Pero además, yo no, yo he pensado mucho sobre esto, no porque es algo estrecho y a mucha gente pues ha muerto familiares, no, es, no necesariamente por el COVID, pero en, en este periodo, no y no se han podido hacer este tipo de prácticas. Entonces, yo pienso la persona que está en el hospital, que se ve morir. Nosotros tenemos un concepto muy claro de lo que es la mala muerte y la buena muerte. ¿no? En, la, en, la, en la tradición, ¿no? en la cultura popular. Eh, en el mundo más urbano, no eh, una buena muerte es una muerte que te coge... Pues yo me quiero morir de golpe en cama y sin enterarme. Eso desde una perspectiva tradicional es una desgracia. La buena muerte es una muerte que se puede prever, que se ve que va a llegar y uno se puede despedir, dejar todo arreglado, que no haya problemas con las herencias y todo listo para poder partir. Eso es una buena muerte. Bueno, pues la mayor parte de la gente que ha fallecido en el covid y mucha gente mayor que tiene esa forma de entender el mundo, ha sufrido una mala muerte, además. Además de no poder hacer los ritos, ha sufrido una mala muerte. Pero se también nos ha afectado a las fiestas, ahora nos va a afectar a las fiestas de San Juan, a las fiestas cíclicas, a, a muchas cosas que son necesarias para para la socializar y para mantener el tejido, el tejido y la estructura de nuestra, de nuestra sociedad. Entonces, claro, eh, eso produce en, en muchas personas en todos, no pero en muchas personas produce una desorientación, una pérdida de, de, de referencias y por supuesto, es, es algo doloroso también. En este rito de paso hemos demostrado, en lo que es el confinamiento, hemos demostrado ya hemos salido de él, estamos saliendo, que somos buenos adolescentes que nos podemos reintegrar en la sociedad ¿crees que en ese rito de paso ahora toca ser adultos y demostrar que podemos ser buenos? sí hay que ser eh, adultos en el sentido de, de, de responsables ¿no? de responsables y de bueno intentar por, por todos los medios pues eh, que podamos que esto no vuelva a pasar y yo creo que también ya desde un punto de vista más personal yo creo que, que de, de cualquier desgracia debe, ya que la hemos sufrido debemos intentar sacar un aprendizaje ¿no? y qué aprendizaje podemos sacar de esto pues si quizás la importancia de valorar no eh, lo realmente importante. Hemos estado metidos en nuestras casas, rodeados de ordenadores, aparatos electrónicos, tal, pero mucha, pero quizás muchos nos hayamos dado cuenta de que realmente todo eso no es lo que nos da la felicidad. Igual lo que estábamos deseando es poder visitar a tus padres, o a un amigo, o a tu novia o tu novio, o, o pasear por el campo, o ir hasta el mar y sentarse en las rocas y sentir mal. Es decir, cosas no que... que que como están ahí y se dan por hecho pues no, no llegamos a, a valorar y en estos momentos pues eh, pues nos damos cuenta de, de la importancia que tiene entonces yo creo que como adultos en el sentido de, de la la seriedad de la responsabilidad y también de la madurez ¿no? de aprender a, a valorar las cosas y ahí también a pensar por uno mismo y tener una capacidad crítica también quiero decir si me permite 30 segundos que no hemos ...que la forma que hemos tenido de abordar esto... ...no es lo mismo los que vivimos en una ciudad... ...que la gente que ha vivido en el campo... ...es totalmente diferente... ...son dos mundos... ...no tiene nada que ver estar encerrado en cuatro paredes... ...como vivir en el campo en una casa... ...que te asomas a la ventana... ...y puedes respirar, salir por tu huerta... Eh, es, es, ...es otro mundo, ¿no?... ...nos hemos dado cuenta también... ...que las, estas sociedades industrializadas... ...que viven de espaldas... ...a, pues, a la agricultura, al campo que si no llega a ser por eso, a ver qué comemos. ¿no? O sea, necesitamos la agricultura. Es curioso que las sociedades modernas se miden porque el sector primario de la agricultura está reducido a la mínima expresión. Bueno, pues si no es por la agricultura, también a ver qué, a ver qué comemos. Pues a ver si nos sirve también para valorar eso y darnos cuenta que aunque estemos hiperconectados y tengamos 20.000 aplicaciones de móvil, seguimos dependiendo de, de la tierra, de la agricultura, de los agricultores de su trabajo ¿no? y, de, y de, de sus frutos y de cara a las hogueras de San Juan que seguramente que no se podrán celebrar como es habitual ¿hay algo, algo que cada uno en su, mmm, no sé, en su grupo particular pueda hacer de alguna manera ...para darle ese toque más de renovación... ...de darle eh, un espíritu más alegre... ...no sé... Eh, sí. um, ...que nos digas alguna indicación... ...para que a título particular o de grupos pequeños... ...se pueda hacer algo... ...y no se sienta uno tan desangelado. Pues eh, sí, es interesante la pregunta... ...bueno, por, por una par parte... ...sabéis que la hoguera de San Juan... ...por lo menos en, en mi zona y en otras zonas... ...es una tradición muy, muy arraigada... Es un momento también de fiesta para socializar. Se juntaban los barrios, se juntaban los pueblos, ¿no? Yo recuerdo, a digo, en mi barrio, en los barrios, en la ciudad, se hacían hogueras y se juntaba todo el mundo. Ahora es un poco más individual, cada grupo de amiguetes en la playa, mil hogueras, bueno, para mí no tiene mucho sentido, pero pero aparte de esa de esa parte festiva y de socialización, la, las tradiciones de, de la noche de San Juan están muy vinculadas precisamente a la purificación para este tránsito y, y a la sanación, o sea, eh, a, a limpiarnos, ¿no? quizás para protegernos, bueno, es un, una metáfora no del coronavirus. Pero una de las cosas más típicas que se hace, por lo menos aquí en, en, en Galicia, en zonas del noroeste, es la noche an de antes de San Juan, la tarde antes, el día antes, se recoge una serie de plantas, varían de una zona a otra, que se, son normalmente plantas O son plantas medicinales, aromáticas o plantas consideradas protectoras, apotropaicas, por sus características físicas. Esas, esas plantas se dejan en agua toda la noche, ¿no? a la acción de la luna y del, del rocío, y por la mañana te lavas con esa agua para estar purificado el, el año, que empieza o el resto del año, ¿no? y para estar protegido. Eso es algo que podéis hacer. Yo lo llevo haciendo toda la vida desde pequeño y lo sigo haciendo en, en casa, en el piso y después, por supuesto, saltar por encima del fuego de San Juan para estar purificado, al día siguiente coger esa ceniza que se echaba en los campos para purificar, eh, o levantarse muy tempranito e ir a recoger lo que se llamaba la flor del agua, ¿no? a una fuente cristalina y recoger esa primera capa superficial del agua antes de que dé el sol, que se cree, según nuestra tradición, en Omnitos, que está cargada de poderes eh, extraordinarios, no solo para la belleza, sino para la salud. Pues todos estos... Estos ritos ¿no? de, de purificación, de limpieza, como bañarse por bueno, la noche en San Juan, recibir las, las olas de la fertilidad o la curación, o por la mañana tirarse eh, medio desnudo por los campos eh, para sentir el agua del rocío, que se creía que era bueno para la piel y para dolencias de la piel, pues todos estos ritos curativos, protectores, exconcuradores, se pueden hacer sin ningún problema, Y manteniendo el distanciamiento social, o sea que yo invito a que, a que se haga, ¿no? De todas formas, eh, que no dejáis de ser curioso que en estas fechas eh, comienza cada año, eh, suele ser eh, la fecha en la cual, en diferentes eh, sitios, de diferentes formas, eh, pero los rituales de fertilidad son muy en esta fecha, ¿no? Sí, eh vosotros eh, pensar una cosa, hay una serie de fechas en el año que se consideran fechas liminales, fechas frontera, ¿no? Que marcan un antes y un después, pues este comienzo lo pues los solsticios, ¿no? Eh, porque cambian es una inflexión también en el ciclo eh, astronómico solar, los fin el comienzo del año que ha ido cambiando según las épocas de un momento a otro. Entonces, Esos momentos frontera, como es la noche de difuntos, eso que ahora llaman Halloween y otros inventos sí. así, bueno, la noche de difuntos, la noche de San Juan, el ciclo de Navidad, el paso de la primavera, son momentos en los que pueden suceder cosas que no suceden el resto del año y son propicios para qué. Pues para la adivinación, algo de lo que se hace en la noche de San Juan, adivinar el futuro a través de una serie de, de ritos sí. <risa> tradicionales, y también para la curación y para la renovación, de ahí la importancia en esta fecha de los ritos de, de fertilidad, por ejemplo, que citas. Estamos eh, renovando, ¿no? Eh, y, ese, es un, y esos tipos de, de, de ritos que se busca esa influencia desde nuestra perspectiva mitológica, pues sucede normalmente en estas fechas especiales, estas fechas fronteras, liminales, donde es posible que pasen estas cosas que, desde la perspectiva popular, obviamente, que no suceden en otros momentos ...del año más, más profanos ¿no? Fíjate si se renueva... ...en esas fechas... ...que justo, justo, coincidiendo con esa fecha... ...se va a acabar el estado de alarma. <risa> sí, sí, sí. <risa> <claro>. es, que, <risa> tremendo. es lo que hablábamos al principio. no Hemos empezado con el equinoccio... ...casi de, de primavera... ...y acabamos con el solsticio de, de verano... ...y posiblemente esto lo recordaremos... ...posiblemente no, seguro lo recordaremos... Eh, okay. ...toda la vida. Yo quería hacer un, un comentario... Claro. ...para que veáis ¿no? la importancia... Eh, Yo vivo en, en Pontevedra, la ¿no? ciudad, pero tengo una casa en la zona rural. Aquí una casa en la zona rural no es desplazarse cientos de kilómetros, son tres o dos kilómetros o cuatro, ¿no? Todo el mundo tenemos eh, nuestro lo que llamamos la aldea, ¿no? Lo equivalente al, al pueblo, es decir, en Madrid. Bueno, nosotros tenemos ese vínculo ¿no? con el mundo rural. Bueno, pues cuando, cuando ya se facilitó la movilidad y pude ir a esta, a esta casa, ¿no? A la casa de, de mi familia me encontré en la puerta que un vecino me había colocado un ramo de flores de es una planta no no sé cómo no sé cómo se dice en, en castellano, nosotros llamamos siesta bueno una retama, que es algo tradicional, siempre el 1 de mayo, coincidiendo con la floración, es habitual aquí en las puertas poner esos ramos floridos, pues para proteger las casas y, y tal. bueno pues un vecino, aún estando en la cuarentena, tuvo no el detalle, la la, la pulsión cultural de que tenía que proteger y colocar estos ramos en las puertas y fue a, a, a la puerta de al lado de mi casa y allí lo colocó y yo me lo encontré y me quedé fascinado y agradecido, claro mm -hmm. Qué bonito, qué bonito, de verdad sí, Hemos eh, vivido historia y hemos eh, vivido también eh, parte de las eh, creencias eh, que han conformado historia y que seguramente recordaremos eh, cómo este confinamiento ha cambiado nuestras eh, vidas y nuestra vida esperemos que sea como la floreza luminosa y que crezcamos y, y miremos hacia adelante. Hoy lo hemos hecho aquí en La Rosa de los Vientos con Rafael Quintía, una de las personas que mejor y más saben sobre el mundo de las creencias, el antropólogo el historiador, el investigador Rafael, mil gracias por estar con nosotros Nada, gracias a vosotros y salud para todo el mundo y mucho ánimo y fuerza. Un Un